minutos, seguimos en la mañana que Vamos a charlar con el intendente de gobernador Duval, eh, aquí de la provincia de La Pampa, Carlos Gracide. Carlos, Pablo Cucharini y Lautaro Bentibeña los saludan. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Todo bien. Eh, Carlos, cuént, ¿cómo, cuéntenos, sí. a ver, cómo, cómo está eh, la localidad de Duval con este tema de la pandemia. Están cerca de Río Negro ustedes ahí. Río Negro hay este, varios casos, por suerte acá en La Pampa no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están actuando sí. eh, con esto? Y mira, desde que se, eh, surgieron los problemas de Chuechuel, Villa Regina, bueno, toda la franja de esta. Nosotros estamos de Chuele Chuela 120, de Chimpaya 70, para que tenga idea. Regina 90, 80. Mm. Eh, todos esos casos están con el coronavirus. Sí. Hay, hay 200 y pico casos en la provincia de Río Negro, no hay es que sea toda ella. Pero eh, Chuele es complicado, Chimpay está complicado. Eh, y bueno, cuando surgió esto, eh, se... Eh, con el Comité de Crisis de la Provincia y el Comité de Crisis Local, se prohibió el ingreso de mercadería de Río Negro a los comercios locales. Uh -huh. y, y el paso de gente que, que tenía domicilio acá o no tenía, pero tenía su familia acá y vive en Río Negro. Uh -huh. Eso es estricto, no pasa a nadie, únicamente... Eh, Bueno, ahora salió esta, esta semana que hay una inscripción, algunos inscriben que pueden regresar a La Pampa, claro. regresando a La Pampa, se llama la, plan la planilla. Sí. Así que no, no, controlado, bueno, hay gente que se enoja, hay gente que, que, que lo acepta. Pero bueno, nosotros estamos resguardando la, la salud de todo el pueblo. Claro. ¿Es, importante la relación que tienen con, ¿Es importante la relación comercial sí. este, o social que tienen con Chuel Echoel ahí en Duval? Y sí, toda sí. la zona. Ah. Y porque los comercios van a comprar mercadería al, al mayorista de la zona. Claro. De la parte de Río Negro en Auquén. Mm. Eh, después, en familia... Eh, Nosotros estamos calculados a 70 kilómetros de Chimpay. Sí. Hay familias, familiares, contacto, había contacto diario todos los días de esto. Sí. Eh, nosotros en el, este año, por ejemplo, con el balneario recibíamos gente todos los días ahí en el río. Eh, bueno, está bien, hoy está en el invierno, se cortó todo eso, pero la relación con Río Negro no tiene es, es, es Cotidiana. Claro, y, y eso está cortado ahora para proteger acá la provincia de La Pampa de que no ingrese eh, el virus. Sí, sí, está cortado. Uh -huh. eh, yo tomé la decisión de que los comercios también fueran a comprar a La Pampa, donde uh -huh. puse los vehículos del municipio, camiones, tráfico, camioneta, uh -huh. a disposición de los comercios y, y se va a buscar mercadería a Santa Rosa General H. Claro, está o sea, bien. los comerciantes no pueden pasar mercadería de aquel lado, por, por prevención, ni, eh, ni el gas, nada. ¿Entendí? Hoy se cortó todo, no, no. Que eh, empezó esto en Chimpay y Cholechuel, eh, bueno, después ingresa fruta, eh, por el puente ingresa fruta, por la ruta, eh, camiones con pasto y eso que llevan a H, Santa Rosa, uh -huh. pero bueno, esos controles ya los hacen en un río negro. Y, que eh, no, no no paran en los pueblos, Intendente, andan por ruta nada más. Para aquellos que por ahí no conocen sí. gobernador Duval, eh, ¿cuántas personas viven en la localidad? Eh, ¿Hay una actividad comercial importante? Eh, ¿Qué nos puedes decir? Y Tenés, eh, tenés 700 y pico habitantes, uh -huh. cerca de los 800 ahí. Ah, bien. Eh, es un pueblo chico, pero importante. En los últimos sí. años se ha hecho conocido por, por la producción vitivinícola, eh, ¿hay alguna bodega ahí también? Sí, nosotros empezamos en el 2004 o 2005 con el gobernador Carlos Berna y un proyecto que lo hicimos como experimentar sobre el río Colorado y bueno, eh, hoy, hoy estamos con los vinos Lejanía, eh, que se venden muy bien en la provincia de La Pampa y... Provincias limítrofes y bueno, las mermeladas, los escabeches de, de, de hortalizas, uh -huh. más los escabeches de trucha que vienen del lago de Casa de Piedra. Muy buenos productos, eh, Intendente, yo los consumo acá y el vino muy bueno, precio popular, se consiguen las verdulerías y los dulces también. Claro. Muy buena y producción. Las son muy ricas, y la verdad que eh, queremos ampliar la planta porque ya... Es mucha la demanda de Marmelada. Y como nosotros producimos la fruta, ¿qué pasa? Eso les genera trabajo a la gente, claro. a grupos de mujeres. Hoy en la, chacra, en la planta debe haber 18 mujeres trabajando. 18, eh, eh, 18 ¿Cómo mujeres? está la actividad con esto de la pandemia? ¿Pueden producir? Sí, sí, nosotros no hemos parado. Uh -huh. en ningún momento se paró eh, porque estábamos en plena producción en marzo cuando se empezó esto estábamos en la cosecha de la uva para los vinos uh -huh. de la pera, la manzana el eh, tomate para tomate y todo. así que se redució personal y seguimos funcionando la gente eh, siguió trabajando en distintos horarios pero seguimos porque si no perdíamos toda la producción del año claro. eso y... es eh, Y, y estábamos controlados sin gente de afuera lo único que pasa, pasan es la ruta los camiones o, o alguien que quedó varado en río negro y pasa no no no no tenemos contacto con nosotros nos vemos pasar nomás la gente claro. no tenemos contacto carlos y el tema de la ayuda el, el tema de la ayuda social ahí a, a vecinos y vecinas que bueno que no están trabajando por esto de la pandemia cómo está No, no, muy bien, Eso de estamos repartiendo mercadería cada 15 días, se le entrega bolsones de mercadería a la gente, más verdura que tenemos de la chacra o fruta. Eh, bien, bien, en, en eso están bien protegidos las entidades. ¿La municipalidad tiene un emprendimiento, entonces, eh, productivo? La, el municipio, la, lo que es tinca duval, sí. lo que es bodega, lo que es mermelada, todo eso... Depende todo del municipio. Ah, es un proyecto claro, municipal. Claro, claro. No, no, no me había quedado claro, por eso sí, le, no, le consulto. No, no, es un proyecto municipal. Eso nosotros estamos buscando ahora de hacer una SAP, una cooperativa a futuro. Claro. Bueno, el gobernador lo hemos hablado y estamos, estamos viendo para privatizarlo eso, para que no sea municipal. Eh... Eh, pero es un emprendimiento que anda muy bien, ha generado trabajo a 50-60 personas, quizás en temporada más. ¿Y por qué privatizarlo? está creciendo. ¿Y por qué privatizarlo, Carlos, si anda bien? No, no, pero estoy hablando como cooperativa o como. SAPEM. Ah, o como SAPEM, está bien. Del municipio. Ah, está o bien. Con una SAPEM. Que tenga una autonomía. inversores del municipio. Ah, claro. El municipio Ajá. se va a quedar con un 60% gobierno con un 20 y un 20 privado, claro. cosa que todos participen y funcione es es nada más para sacarlo del municipio es rentable es, municipio... Es, es, es rentable eh, ha dado ganancias en estos últimos años yo no sé si eh, es rentable si sí. uh -huh. si yo te muestro los números uh -huh. se gana plata pero nosotros Eso que se gana, eso que, siempre seguimos invirtiendo. Claro, claro. Tenemos una bodega que hoy debe valer, no sé, un millón y medio de dólares para, para que tenga una cifra, uh -huh. eh, el valor que tiene. Uh -huh. eh, maquinarias que hay siete o ocho tractores, maquinaria de, de toda clase, descoladora de cebolla, sembradora de cebolla, sembradora de tomate, eh, muchas herramientas. Eh, siempre con el apoyo de la provincia que nos sigue apoyando claro eh, tiene un número de, de cuántos litros de vino producen o cuántos eh, frascos de dulce producen eh, como para tener una dimensión nosotros, más o nosotros, menos en frasco estamos en 30 y pico mil 40 mil frascos por mes es eh, por año por año de mermelada uh -huh. y en en vino estamos eh, hoy estamos los 70 mil litros por año eh, 70 mil litros por año uh -huh. sí, 70 mil y con una capacidad para, para este año que viene de, de 100 mil litros ya ah. eh, carlos hay interés de, de, de alguna bodega privada de instalarse ahí en la zona no bodega privada no. Lo no que nosotros tenemos son parcelas en venta de 4 6 hectáreas 8 hectáreas de 2 y Y ya tenemos varias parcelas vendidas a emprendedores chicos que han invertido en lugar. Eh, Hasta ahora nosotros lo que hacemos es, eh, ya, ya tenemos, tenemos dos, me parece, eh, sí, dos son, eh, que ya tienen su propia marca de vino. ¿Qué hicieron ellos? ellos eh, nosotros les vendimos la chacra, ellos producen el, la uva, se cosecha, Y la bodega, bodega lejanías lejanía, se la le procesa el vino. Ah. Y sale con la marca de, por suponer, Juan Pablo. Claro, El vino Juan Pablo, ah. que ya, ya hay en Santa Rosa en algunos lugares. Eh, intendente, eh, le transmito como para ir cerrando sí. una, una pregunta de un oyente que nos dice, eh, ¿cómo está el río Colorado? ¿Cómo perciben ustedes que esté el, el lecho del río? No, el río Colorado ya no tiene agua. Es un bracito lo que corre, corre de siete 8 metros nada más porque se cortó ahora el primero se empezó a cortar el mayo y bueno ahora en este mes en este, en este en el primero de mayo eh, yo no he ido al río te digo porque estoy en cuarentena estoy en mi casa uh -huh, uh -huh. pero eh, el hilo de agua que debe estar pasando debe ser de seis o siete metros cuando el río tiene más de 100 metros de ancho pero por qué se da esta situación esto sí. es eh, típico en esta época del año o...? esto se está dando hace 8 a 7 8 años por la gran sequía que hay no hay no hay nieve en la cordillera no, no hay deshielo y, y eso llevó a que cada vez menos uh -huh. cuando cortan el lago de casa de piedra que salen los diarios las compuertas hoy vos vas al lago de casa de piedra y eso tenía 20.000 hectáreas de agua sí. hoy pasa un brazo del río, se, vuelve, pues se volvió a ver el, el río después de veintipico de años. Claro. Sí, sí. Encima está la amenaza... Por eso ahora es, Está la amenaza de Portezuelo sí, encima. Sí, eso, eso va a ser prejudicial. Uh -huh. Si se logra, si logran ¿no? estamos esa obra, y bueno, pero acá va, son tan responsables, el único que la venía peleando era La Pampa, la sigue peleando, uh -huh. bueno, ahora se incorporó Río Negro, no bien ni Buenos Aires, en el gobierno macrista estaban todos a favor de Mendoza. Así está la pauta incluso cobrando los, los millones de dólares para hacer las represas en Mendoza. Pero el que más se perjudica es eh, Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, no sé si perdió eh, 70.000 hectáreas sí, tenía 140.000 mil y este año hicieron setenta mil hectáreas de, de producción. Sí, claro. Más de productor. Y bueno, ahora puse un delito en el cielo. Hoy están poniendo un en el cielo porque no tienen agua. Es claro. más todavía, menos agua. Eh, bien, Carlos, eh, queríamos tener la voz suya aquí en Quermes, en, en Santa Rosa. Eh, bueno, le agradecemos estos minutos con la radio. Te agradezco a vos haber llamado. Sí. Bueno, ¿Eh? muchas gracias. Un abrazo a todos. abrazo. La palabra del intendente de gobernador Duval, Carlos Gracide, eh, que pasaba por la mañana Kermesera. 9 y 21 minutos.